Hermesera y le damos la bienvenida al aire al secretario de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Provincial, Marcelo Pedonta. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pali, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, qué sé yo, son es tiempos donde eh, pasás desde el enojo a la angustia a la preocupación, pero tampoco son tiempos para quedarse a lamentar, sino que hay que salir a construir. Eh, Lo que a muchos les falta que es una conciencia republicana, federal, constitucionalista y ver cómo podemos persuadir a quienes tienen la responsabilidad de no entregar al país eh, de que escuchen la voz de los trabajadores, que escuchen la voz de, de, de un pueblo que está pidiendo a grito basta de extorsionarnos, basta de apretarnos en, en, en función a la tierra prometida que cada vez está más, lejo, más lejos. Ah. Marcelo, eh, van cuatro meses y pico del gobierno de Javier Milei. Si tenéis que hacer un balance eh, no solo de la de, de la crisis económica que bueno ha perjudicado muchísimo al, al trabajador y trabajadora, eh, sino eh, eh, quiero que hablemos del tema de la reforma laboral que ya tiene media sanción y, y esto que vos pedís eh, que la dirigencia política reflexione. Eh, ¿En qué perjudica eh, al trabajador y trabajadora, además del contexto económico que, bueno, que ya este, sabemos con la devaluación y la caída de la actividad económica, eh, ya está afectando? Pero eh, en cuanto a leyes, eh, ¿es un retroceso para el trabajador y trabajadora claro, la reforma? Claramente, claramente es un retroceso. Es una, una ley pensada para favorecer al empresario y desproteger absolutamente al más débil en la relación que es el trabajador. Eh, Podemos cualquiera de las figuras que fueron consagradas en esta media sanción eh, no trae nada, nada, nada de, de beneficios para el trabajador. Inclusive no lo digo yo, lo dijeron ayer las centrales obreras, lo dicen eh, todos los representantes de los trabajadores, lo dicen los constitucionalistas, lo dicen los abogados laboralistas. En la ley pensada para flexibilizar ...el ingreso de capitales internacionales... ...para que no solo nos extraigan... ...recursos naturales... ...sino que los más valiosos... ...se nos lleven tiempo de nuestros trabajadores... ...tiempo valioso de la salud... ...de nuestros trabajadores... ...porque te imaginas vos... ...que si... Eh, flexibilizás la relación... ...para que alguien pueda tener... ...hasta cinco colaboradores... ...que no son más que cinco trabajadores... ...pero la figura del colaborador... ...no exigís eh, ART... No blanqueas, no pagas aguinaldo, lo que se está haciendo es, en función de una falsa hipótesis de creación de trabajo, nada más que eh, convertir a la relación laboral en una semiclavitud de un trabajador que, por supuesto, eh, quien no tenga trabajo le van a ofrecer esta posibilidad y la va a agarrar. No te queda otra, vos tenés que darle de comer a tu familia, tenés que tener ingreso, pero en, qué, en posibilidad de qué, negociar tus ingresos negociar tu salario, negociar tus condiciones laborales, tus horarios, tus vacaciones, Si vos vas a ser un colaborador de un pretendido emprendedor que muchas veces van a ser figuras ficticias para que una persona explote a muchas otras en el en pretendido crecimiento del empleo. Eso no es crecimiento del empleo, eso es eh, hacer de las relaciones laborales, eh, aniquilar las relaciones laborales claramente como lo tenemos instituido en nuestro país desde hace años, y bueno, eso duele, eso sobre todo duele porque va con el acompañamiento de personas que hace cuatro o cinco meses se pusieron de frente a la sociedad a pedir el voto con un proyecto absolutamente distinto, y, y, y duele más cuando los que vos ves que acompañan esto también son de extracción justicialista, porque me parece que lo que acá... Está en crisis claramente es la representación política de muchos que eh, llegan a lugares y, y, y pierden la conciencia de por qué llegar. Claro, eh, a esto que estabas eh, planteando vos de que los cinco colaboradores, eh, se suma la extensión del periodo de prueba también. Mira, la extensión del periodo de prueba eh, es lo menos doloroso de todo lo que quedó en esta ley. Eh, la extensión de, si bien es violatoria, hasta de la seguridad jurídica de tu relación laboral, y, y, y no es que la esté avalando. Lo que te digo es que eh, para un trabajador que busca una seguridad en la relación laboral, eh, de 3 a 6 a 8, lo podemos discutir y, y, y me parece que es excesivo el tiempo, pero también creo que hoy hay que empezar a buscar soluciones también a la responsabilidad que tiene que tener el trabajador a la hora de, de asumir el compromiso en la relación laboral, pero... Uh -huh. Eh, hay otras cuestiones, ese trabajador que no solo va a tener que estar un determinado tiempo mucho más largo que el que hoy estaba en prueba, eh, cuando pase la prueba va a seguir siendo un semi-trabajador en negro porque muchos de sus derechos no van a estar representados como hoy sí los tiene firmemente en la legislación laboral actual. Claro. Y, Yo soy un convencido sí. y lo he discutido con vos. Mm. Eh, hay que ayornar las relaciones laborales o las normativas laborales pero siempre con el principio de individuo prooperario, o sea, siempre pensando la relación desde el operario, no desde los grandes capitales internacionales, que vuelvo a repetir, van a tener todas las libertades, no solo para extraernos nuestros recursos naturales, que eso en realidad es lo que le interesa a mi ley entregar, sino que aparejado a esto se va a llevar y nos va a extraer todos los recursos humanos de calidad que tiene la República Argentina, porque a lo largo del tiempo... Eh, la formación y capacitación del trabajador argentino es de excelencia. Así que, eh, vuelvo a repetir, el primero de mayo de ayer fue un día eh, lleno de frustraciones porque el día anterior estábamos viendo cómo empieza a destruirse una historia de defensa de los derechos, de los derechos laborales. A tal punto, que el año pasado, Estados Unidos, a través de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos, había incorporado a Argentina en el programa Manpower un programa que la reconoce a nuestro país como líder en, en Latinoamérica y en la región en cuanto a la defensa de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. Y estamos a cuatro meses en una crisis de empleo que se va a agravar, en una crisis económica que se va a agravar, y en función de eso y con la pretendida idea de que se van a generar mucho más puestos laborales en el mundo, fracasó esto, esto no es nuevo. ¿eh? Esto lo han querido instaurar en distintos lugares del mundo, Y todas y todas las experiencias son negativas en cuanto a la creación de empleo. Mm. Puede aparecer un boom eh, ficticio al principio, pero después termina eh, fagocitándose ese crecimiento para terminar en niveles de desempleo de dos dígitos. Eh, Marcelo, pero mi ley dice que el salario el mes pasado le ganó a la inflación. Mi ley es un mentiroso, está claro. Mi ley eh, manipula la información pública a través... Eh, de un uso de excelencia de las redes, de interpretaciones muy forzadas y muy ficticias de los números, porque si vos haces un mes, un mes, pero vos lo tenés que hacer en el trimestre, en el trimestre eh, vos sos trabajador y vos vas al, al supermercado, cualquiera de sí. los oyentes de, de, que nos están escuchando ahora saben que eso es mentira, saben que eso no, no va a ser factible ni en los próximos meses. ¿entendés? Porque, a ver, ayer aumentó la, la Nasta, la nafta aumenta la logística, la logística aumenta los productos, eso es tan claro, pero es un abeceto, no, yo no soy un economista, pero, pero sé cómo funciona el sistema, vos lo sabés cómo funciona, ¿entendés? Crecieron todas las tarifas, eh, este mes, hoy, en un diario papel, estaba escuchando que emprendimientos gastronómicos están cerrando su puerta porque no pueden sostener la tarifa del gas y de la electricidad, entonces vos me decís que hay una. una, una se, se paró la inflación en este país. No, lo que pasa es que está tan bien manejado eh, mediáticamente que hace seis meses el INDEC hablaba de una inflación y todo la ponía en discusión. Y hoy sale un presidente suelto de cuerpo a decirte que los salarios le están ganando a la inflación y pareciera que nadie lo puede decir. Bueno, yo sí lo digo. Para mí, mi ley tiene una, un gran manejo de, la, de las redes sociales, un gran manejo de las cuestiones virtuales, pero lo usa para destruir y para mentir, esto está claro. Eh, Marcelo, cada vez que hablamos te pregunto por el mercado laboral acá en la provincia de La Pampa, eh, todavía no hay cifras oficiales, pero ya se nota que va a haber una suba en la desocupación, me imagino. Mira, si la medición es real, si la medición es la que nosotros vemos, cualquier ciudadano ve día a día, si vos ponés a pensar que las empresas de construcción dejaron, dejaron 200, 300 trabajadores en la calle. Si yo ya tengo información de que la industria cárnica está pensando, está pensando en achicar las plantas, vamos a hablar de que del 5.9, nos vamos a ir rápidamente al 8, al 9%. Por más que diga el INDEC de mi ley lo que tenga que decir, la, el mercado laboral se está resintiendo, eh, las pymes y las producciones regionales no están aguantando semejante presión impositiva, semejante carga de las tarifas, y eso va a redundar en, primero, en la primera etapa en una, digamos, eh, delicada situación laboral. ¿Qué digo con esto? Que quien estaba por tiempo completo pasa a arreglar con, el, con el, la patronal, estar en blanco un mediodía, con un, un plus, y así va de, deteriorándose todo el sistema Que va a terminar, vuelvo a repetir, este proceso en un desempleo de dos dígitos como tuvimos alguna vez eh, en la República Argentina que se habían instaurado estos modelos? Claro, sí, si se aplica y como se está aplicando la política neoliberal de los 90, eso ya se vivió, eh, con una desocupación que a nivel Mirá, país rondaba el 20%. Como, como no, no estábamos todos, apareció Sulemi con un video del padre hablando de la liberación de todas las regulaciones del Estado y del achicamiento del Estado mm. y, y es lo que estamos viviendo o sea, no sé si se lo hizo eh, para felicitarlo a Milei o para que sea como un despertador para la sociedad eh, yo me, me pongo a pensar si hay algo que nadie discute en la provincia de La Pampa es la prestación en salud pública ahora quiero ver cuando los trabajadores de la salud, a, lo, a los médicos, a los cirujanos eh, la, la voracidad impositiva de este gobierno le empiece a a sacar plata del salario por el impuesto a las ganancias, si esa prestación no se va a resentir. O, o bien, o ese trabajador no va a tener que prestar más horas de trabajo para mantener el nivel salarial, ¿para qué? Para que se lo chupe un impuesto que en la, en la República Argentina ya no estaba más. Mm -hmm. Entonces me parece que hay tantas cuestiones que la sociedad, de una vez por todas, tiene que reaccionar, eh, sobre todo en la defensa de la copenidad. Hoy el, el, el gobierno nacional al, al gobierno provincial lo está apretando, no mandándonos los fondos legítimos para ver si nosotros podemos acompañar estas iniciativas que no son más que eh, destrozar la vida común, del ciudadano común. Así que hay tantas cosas que... Pero, pero vuelvo a repetir, me parece que es el desafío de la dirigencia política es reconstituirse, dejar de tomar decisiones mirando encuestas, que las encuestas, por supuesto, que pueden dar... De una u otra manera, depende cómo la voz la preguntás. Ahora, si la dirigencia opositora no genera un norte, una, una luz para seguir, siempre vas, vamos a tener números que, que, que todos sabemos que ya en la calle empieza a, a, a tambalear esa posición de que está tan firme. Yo eh, tengo amigos que lo votaron, tengo amigos que todavía defienden este gobierno, pero ya no se animan a decirte que volverían a votarlo todo eso. Por eso te digo... Me parece que la dirigencia política de la oposición tiene que ponerse los pantalones y representar el 44% que lo votó, que ya es mucho más el que está esperando una señal, y dejar de mirar tanto el Twitter y tanto las encuestadoras para pasar a una, a una contundencia en la oposición que necesitamos todos los argentinos. Marcelo, la, la última que te hago, y con respecto a la, a la ley base y m, la reforma fiscal que incluye el retorno de impuestos a las ganancias, eh, la expectativa está puesta en el Senado ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué análisis haces? Qué, ¿Qué puede llegar a pasar? Ya hay gobernadores ahí, estaba leyendo, que han arreglado eh, con el Gobierno Nacional, como son Jalil, eh, y bueno, ahora no me acuerdo el otro. Eh, pero, ¿está puesta la expectativa parece, en el Senado? Por ahora... Por ahora no hay que hacerle tanto caso a ese tipo de informaciones uh -huh. porque las operaciones, vos sabés que van a estar a la orden del día. Uh -huh. Yo creo que, yo me parece que hay que esperar el momento, el Senado tiene otra constitución, otra, está constituido de otra manera. Eh, yo no creo que los senadores radicales por la provincia de La Pampa no hayan tomado nota de la situación perjudicial a distintos sectores del de conglomerado productivo eh, provincial me parece que tienen que estar a la altura de las circunstancias eh, porque te puedo asegurar que todo llega y también serán juzgados por esta cuestión, los senadores vienen de una decisión muy difícil y controvertida como fue el aumento del salario, sumarle a esto otra posibilidad de confrontar directamente con la clase obrera y con los trabajadores del día al día me parece que sería muy riesgoso. Yo eh, no te voy a decir que tengo 100% de expectativa de que va a ser rechazado, pero no pierdo la esperanza de que todos los actores que tienen que tomar la decisión en el Senado tomen la real dimensión de lo que están generando en la República Argentina para poderlo evitar y eso seguramente en el futuro les retribuirá con el agradecimiento del pueblo. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo, Pali. Hasta Bien. luego. Eh, pasaba el Secretario de Trabajo y Promoción del Empleo eh, del Gobierno Provincial, Marcelo Pedonta.